Muy buenas a todos por estar ahí acompañándonos en este nuevo espacio en directo. Somos espectadores en primera línea de un proceso único en la humanidad, la ascensión del planeta Tierra a la quinta dimensión. La galaxia está incidiendo para que el planeta eleve su conciencia a través de pulsaciones de conciencia sobre los seres encarnados en esta dimensión 3D ello eh, está, está haciendo que indudiblemente seamos afectados directamente independientemente del grado evolutivo en el que cada uno de nosotros nos encontremos para entender la sincronización que estas pulsaciones ascendentes del gran sol central de la galaxia está ejerciendo sobre el núcleo de la madre tierra hoy recibo a un alma profunda que aboga por el cambio de conciencia en su cometido de extender luz a la humanidad. Desde Mendoza, Argentina, le damos la bienvenida a Sol Martínez, canalizadora ángelica. Muy buenas Sol, bienvenida a tu canal, infinitas gracias por continuar con tu brillante labor de luz. Hola Sergio, querido, gracias, gracias por este espacio, por esta invitación en tu canal que es muy hermoso, así es que muchas gracias y bueno, gracias a todos por por estar junto a nosotros. Gracias Sol y bueno, por, por acompañarnos hoy, a pesar de que hoy eh, es feriado, festivo eh, en Argentina y toca también un poco de descanso, preparar, de que también es bien necesario, pero a pesar de eso, bueno... Ella es una trabajadora incansable, comprometida con extender luz y, y, y a pesar de eso pues, ha, ha reservado este espacio para estar con nosotros. Sí, así es. Es feriado, es feriado. Es día de descanso aquí en Argentina. Pero aquí estamos, para hablar de la luz. Genial. Bueno, pues os animo a todos los que lo deseéis, que escribáis vuestras consultas por el chat para poder transmitírselas a so Sol. ¿qué son las pulsaciones de conciencia que está emitiendo el gran sol central de la galaxia en estos momentos? Bueno, estas pulsaciones son información de una vibración que ya estamos preparados para, para recibir gracias a Dios, gracias a la luz, estamos preparados para recibir después del 21 de diciembre del 2012, se abrieron portales portales multidimensionales y nosotros alcanzamos en la Tierra a, a determinada vibración, a determinada apertura hacia la fuente divina que antes no teníamos acceso a ese tipo de conocimiento e información y después del de amanecer de la galaxia, como se le llama, ya pudimos ingresar en esa vibración eh, que es una vibración exquisita de eh, digamos un, un grado más alto de conciencia. Entonces desde ese momento nosotros estamos recibiendo pulsaciones del sol central de la galaxia que está pulsando luz no solo a la Tierra, sino que está pulsando luz a toda la vida que existe en, en todos los universos, está pulsando la fuente divina una luz de, eh, digamos, información muy específica. Y a la Tierra está llegando información codificada, plena, plena, de geometría sagrada. Está llegando información para, eh, digamos, una nueva realidad terrestre, crear una nueva realidad terrestre. Entonces, bueno, no todos tienen las mismas antenas, <ríe> digamos, conectadas, Para recibir esta información, pero aquellos que tienen sus antenitas que ya están preparadas, ya la están captando. Entonces, estas pulsaciones del sol central van a continuar y van a ir aumentando a medida que pase el tiempo. Y esto eh, va a ir, eh, va, ya está produciendo cambios en la conciencia de aquellos que están listos para dar este salto cuántico. Estas pulsaciones también van acorde y en compañía de la resonancia Schumann que ya nos tiene en 16 horas vivenciales, nos tienen ya en 16 horas eh, la percepción de tiempo terrestre. Entonces todo esto está rompiendo completamente todas las estructuras antiguas, las viejas energías se eh, irán quebrando paso a paso a través de estas pulsaciones, a medida que estas pulsaciones eh, avancen. Y bueno, tienen diferentes efectos sobre la humanidad. Eh, pero bueno, esto está sucediendo desde el 21 de diciembre del 2012 e irá increciendo, irá en aumento a medida que el tiempo transcurra. Supongo, eh, Sol, que todo lo que ha sucedido en los últimos eclipses del pasado 30 de abril, del 16 de mayo, bueno, pues, son también aceleradores de energía ¿no? para, que, para que este nivel de conciencia de las personas pues, se eleve, ¿no? se incremente. Por supuesto. Yo no sé si tú lo sentiste, Sergio, pero eh, en este último tiempo ha sido una exigencia absoluta nuestra energía. Yo por lo menos he sentido mucho cansancio, eh, eh, ganas de, de dormir, eh, deseos de descansar. Mi cuerpo como que no alcanzaba a procesar toda la información que está llegando a la, a la Tierra en este momento. Entonces muchos eh, se han sentido sobrecargados, otros han tenido crisis emocionales muy fuertes porque se están removiendo, ¿no? Muchas de las bases eh, de nuestra estructura se están removiendo. Totalmente de acuerdo, Sol. De hecho, bueno, había en ese momento del eclipse mucha presencia del elemento agua. Eso hacía que estuvieran un poco muy emocionales. Y bueno, con melancolía, con, con ese agotamiento físico. Y bueno, a medida que, que se fue alejando la luna del Sol, bueno, eso ha ido un poco resituando. Resituándose, pero todavía estamos con Mercurio Retrógrado, es decir, todavía hay como ese periodo de introspección, de ir hacia adentro, y no entrarán directo hasta el próximo 4 de junio, así que bueno, ahí vamos en este, en este proceso. Ahí vamos, ahí vamos en este proceso de, de, de una remoción energética, emocional, muy profunda dentro de cada uno de nosotros, La matrix antigua, la, la matriz básica que yo le llamo matriz básica de conciencia, que es la energía antigua que se está yendo, está eh, también este, resistiendo de alguna manera. Tiene que mostrarse para que la podamos ver y podamos resolverla. Entonces están saliendo de nosotros eh, muchas emociones, eh, muchas situaciones atrapadas, que no habían sido reconocidas, y eso es lo que yo he visto y sentido en este último tiempo, ha sido muy fuerte la energía de tolerarla, de llevarla adelante, ha sido todo un viaje estos últimos eclipses. Totalmente de acuerdo, a mí especialmente sentí más el segundo, el 16 de mayo lo he sentido como más potente aunque que el del pasado 30 de abril. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo he sentido más potente. Sí, bueno, era, sí. en Escorpio, en, era en Escorpio que su regente Plutón, en la transformación, la renovación, entonces, bueno, pues hacía, como tú bien comentabas, no deshacer ¿no? esos pilares, esas estructuras que teníamos creadas en base a nuestros programas que ya quedan un poco obsoletos, no los construidos en base a los programas 3D, y esa necesidad ¿no? de regenerarnos, abrirnos al cambio e influir con todos los que llegamos. Exactamente ir fluyendo, ir liberando, eso es lo que nos queda hacer, es lo que viene ahora. Eh, vamos a ver este las pulsaciones en estos días, porque todavía no termina, <ríe> todavía como que queda, queda, queda un tiempito más de estar bajo esta remoción, ¿no? Genial, Sol Diego pregunta, ¿puede ser que estas pulsaciones eh, la humanidad todavía no esté preparada para recibirlas? Bueno, gran parte de la humanidad todavía está dormida. Entonces, estas pulsaciones, lo que van a producir y lo que están produciendo sobre las personas que están dormidas es una fuerte alteración emocional y nerviosa. Es como eh, sentir que está pasando mucho a través nuestro y no saber cómo procesarlo. Entonces, eh, es, es lo que está sucediendo tal vez... Eh, aquellas personas que nos están escuchando eh, se van a dar cuenta de que a veces nosotros estamos como en un equilibrio o estamos en una vibración y vemos a nuestro alrededor familiares, amigos que están dormidos espiritualmente y que están como en otro universo paralelo en otro mundo paralelo eh, con miedos, con nervios, con mucho nerviosismo con mucha alteración Que están muy preocupados, eh, con, con muchos temores, y, y nosotros no, a veces no lo vamos a poder entender, y es por esto: porque las pulsaciones que están llegando a aquellas personas que están dormidas espiritualmente, les va a afectar de una manera completamente distinta que aquellos que están despiertos y fluyendo y procesando conscientemente. Entonces les puede generar muchas crisis emocionales y nerviosas a aquellas personas que están dormidas. Es como estar dentro de, de, de un río de información que está llegando y no saber cómo eh, procesar todo lo que va por dentro. Pero esto es ley pareja para todo el planeta, o sea, las pulsaciones están llegando para todos. Entonces, bueno, hay que estar preparado para esto. Hay que estar fluyendo eh, conscientemente, dejar que las emociones todas tengan su lugar, no negar ninguna emoción, aunque sea el enojo más grande. Hay que dejar lo que salga, que se manifieste sanamente, procesarlo. Y esto es lo que las personas que están dormidas espiritualmente no pueden o no les sale hacer porque están... Eh, bajo toda esta información, sin eh, herramientas del despertar. Entonces, por eso les cuesta mucho más. Genial. y Yo además desde la astrología afirmo ¿no? que los siguientes eclipses, la segunda oleada del año, octubre, noviembre, aún potenciarán más esto y dificultarán el proceso de esas almas que aún no están despiertas. No sé si que también con la información que tú manejas, pues también corroboras esto o lo sientes de otra forma. No, no, no, sí, sí les va a costar. ¿Y por qué? Porque eh, los eclipses son fuerzas muy intensas de cambio, de remoción, de, de digamos, donde se puede ver la, las matrices de la realidad, de las muestras. Entonces, aquellos que no resistan eh, esta realidad, les va a costar bastante el procesar, estas informaciones eh, energéticas, espirituales que, que están sucediendo todas al mismo tiempo va a ser fuerte va a ser cada vez más fuerte para aquellas personas pero así todo las pulsaciones del sol central eh, nos llevan a despertar nos, nos impulsan al despertar en, en, si te resistes Si te aferras a las viejas energías, si resistes el impulso por eh, el despertar el estallido de tu conciencia, si tú resistes esto, lo que harás es crear mucha, mucha resistencia energética. Por lo tanto, vas a tener eh, muchas más crisis, vas a sentirte cada vez más solo, incomprendido, como aislado. Eso es lo que va a ir pasando. Entonces, eh, no hay que resistir las fuerzas del despertar que están llegando, porque todas estas pulsaciones están quebrando matrices básicas, matrices de tercera dimensión. Entonces, no hay que resistir este río de luz que, que está pulsando sobre nosotros. Hay que tratar de, de fluir, de, de, de estar, ¿no?, eh, dejando que ese río nos lleve, nos haga, no todo este proceso de luz que se está dando paso aquí ahora en la tierra, ¿no? Y qué efectos más inminentes van a tener sobre nosotros estas pulsaciones sol? ¿Cómo la podemos sentir? Bueno, eh, aquellos que están despiertos van a poder ver las irrealidades de sus matrices. ¿Qué quiere decir esto? Eh, van a poder tener acceso al nuevo estado de conciencia de la humanidad. Ese nuevo estado de conciencia es un estado de conciencia muy despierto, es como que puedes ver detrás del telón. Vamos a poder ver detrás de todo lo que ha estado pasando, es como que se descorre ese telón y tú ves realmente todo. Entonces eso es lo que nos va a ir pasando en este tiempo, se va a descorrer el telón de las realidades. Entonces, aquellas personas, eh, todos los que eh, ya están despertando y están eh, fluyendo, van a poder ingresar en los nuevos niveles de conciencia de la creación universal. Cuando ya entras en estos nuevos niveles de, de conciencia de creación cósmica que que es la nueva era, la era dorada, que estamos eh, experimentando, lo que va a suceder es que vas a poder darte cuenta cómo proyectas realidades que te han impuesto y que las has creído, que has creído ciegamente en esas realidades eh, que han sido ficticias y que te han ido llevando a una realidad muy dolorosa. Entonces vas a poder ver los mecanismos de cómo has sido llevado a crear estas realidades ficticias, de tercera dimensión, llenas de dolor, de sufrimiento. Y vas a poder tener el mecanismo del creador despierto en donde tú te das cuenta cómo puedes dejar de alimentar esas realidades y vas a poder crear nuevas realidades, las realidades de la, de la luz. Sí, desde el momento en que tomas conciencia realmente de esos programas que te estaban limitando, pues desde ahí comienzas a, a crear tu nueva realidad, más despierto, ¿no? Sí, exactamente. <coughs> es, eh, digamos, una transformación que se va a ir dando dentro de nosotros se va a ir dando dentro de nuestro interior el despertar que le llaman el cuarto ojo divino nosotros tenemos un tercer ojo activado ahora habrá un cuarto ojo divino <coughs> pido disculpas porque estoy con mi gargantita un poquito este, que he tomado un poquito de frío claro y... tranquila no, no, adaptamos, <coughs> a, a, a tu ritmo Sí, sí. Eh, entonces eh, se va a despertar ese cuarto ojo, se está despertando y va a cambiar la proyección de nuestras realidades. Se están despertando los eh, dones divinos del Creador dentro de nosotros. Maravilloso. So. Pregunta desde Rosario, Argentina: Irina Toukalou. Los guías y ángeles, ¿cómo nos acompañan en este proceso de transformación y de bajada de energía que estamos experimentando? Bueno, ellos están sumergidos con nosotros en este viaje de despertar. Ellos están sumergidos completamente en, en esta transformación que la humanidad está llevando adelante, que se está llevando adelante. Ellos tienen la misión. De hacernos, eh, de ayudarnos a despertar, de ayudarnos en la ascensión planetaria. Están lado a lado nuestro, eh, digamos, acompañándonos en esto, fielmente, a nuestro lado siempre. A pesar, de que, a pesar de, que, de que la situación a veces nos haga vivir embargado emocionalmente, no nos cueste eh, digerir todas estas situaciones, pero ellos permanecen a ese lado. Lo que pasa es que es algo que tenemos que experimentar por nosotros mismos, ¿no? Nuestra alma y visión, ¿no? Vivir en este proceso de ascensión. Exacto. Ellos saben que nosotros tenemos por delante ahora un proceso de eh, que. Tal vez no va a ser tan sencillo, eh, yo he escuchado que, que muchos eh, otros canalizadores o guías dicen, o, o dar la impresión de que va a ser un camino súper sencillo a la ascensión. No va a ser tan sencillo para mí, en mi opinión, porque es un gran quiebre, es un gran quiebre de, de, de realidades. Y hay momentos, y ya está sucediendo, que las diversas realidades están colapsando y chocando, Entonces, eh, no va a ser tan sencillo porque cada quien, eh, aquellos que estén despiertos y en la luz, van a crear sus propias realidades. Ya las estamos empezando a crear y estamos experimentando el crear realidades eh, bajo la ley de la luz, bajo la ley divina. Y aquellos que están eh, creando y viviendo sus realidades en tercera dimensión, eh, van a ver mundos muy distintos al nuestro. Entonces, en las mismas familias a veces hay discusiones y eh, con amigos nuestros que por ahí hasta nos van a acusar de, de estar como en un mundo demasiado rosa o no estar viendo las realidades que están ocurriendo en el mundo, pero tú no te enteras, tú no, no te das cuenta, tú no, no estás viendo. No, no es eso. Es que estamos eh, en realidades paralelas y eso se va a acrecentar mucho y aquellos que son eh, que ya están experimentando las creaciones directas del sol central de la galaxia, van a conocer las nuevas leyes de la creación, que nos han sido negadas. Hemos sido muy manipulados. Somos creadores dormidos que tienen un gran caudal de creación desde siempre, y ese caudal fue dirigido a crear un mundo muy oscuro que es el que estamos experimentando. Pero cuando el creador se despierta, ya no aporta a esas creaciones oscuras o forma o la forma oscura como le llaman los ángeles y ya empieza a crear su propia vida, empieza a ser un ser libre, un ser maravilloso en su libertad. Entonces eso es lo que lo que está sucediendo, eso es lo que va a pasar el acrecentamiento del despertar de, de del nuevo humano que es un creador consciente, que conoce las leyes de la creación y del universo, que, que sabe cómo crear sus propias realidades, que, que sabe cómo eh, generar un contacto directo con la fuerza misma de la creación, a la que antes no teníamos acceso de forma consciente, solo inconsciente. Entonces, el tener acceso a ese tipo de información va a cambiar el mundo. Genial Sol, eh, o sea, realmente es el movimiento, yo también siento que es el movimiento en el que estamos, y bueno, estamos en ese proceso de recordar, ¿no?, quién somos, eh, de ir más hacia adentro de nosotros mismos, conectar con nuestra esencia, y por eso se nos impulsa, ¿no?, para que soltemos todos estos programas kármicos, Y más eh, más livianos podamos conectar realmente con la razón mayor para la que estamos aquí, que como tú bien comentabas, bueno pues eh, hemos regalado, cedido, bueno pues, en gran parte de, la, de nuestra historia nuestro poder a otros, ¿no? Y ahora es el momento de, de recordar para tomar el poder que cada uno tenemos, que somos evidentemente creadores, y, y bueno y eso va a cambiar realmente en la humanidad. Por supuesto, en el futuro se van a crear olas coordinadas de pensamiento, sentimiento, de determinada vibración que van a detener incluso eventos, van a cambiar realidades. A medida que nos vayamos despertando, eh, vamos a poder eh, crear juntos aquellos que, que estemos en el movimiento de la luz más adelante ya va a empezar una coordinación mundial, que eso va a, a cambiar muy fuertemente, eh, digamos, realidades que nos han, nos han impuesto. Todavía estamos como despertando, como, como a, reaprendiendo, recordando, no estamos todavía organizados, pero con los años, con conciencia de, de mucho más avanzada de luz, eh, vamos a estar ya preparados, para trabajar alrededor de la tierra en forma conjunta. Eh, nos están preparando los seres de luz para lo que se van a llamar las olas mundiales, olas mundiales de luz. Entonces, eso lo están preparando los ángeles, los arcángeles, eso viene en el futuro. Como también vienen los eventos de la vieja matriz todavía que debemos superar porque esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Esto oh. es un proceso largo. Entonces hay mucho por vivir todavía. Lo más importante es eh, que dejes que, que todas esta, estas pulsaciones de la fuente divina que, que están llegando permanentemente a la tierra, eh, te puedan ayudar a, a expandir tu conciencia, que las fluyas, que dejes ser toda la luz que está brotando de nosotros. Y eso te va a ir llevando hacia la nueva vibración, la nueva era dorada. Entonces, de a poquito vamos a ir eh, realizando ese proceso. Pero no es mágico, no es magia. Esto es un proceso que nos va a llevar eh, un tiempo, eh, un ciclo de tiempo. Eh, digamos, eh, en el universo de los ángeles hay ciclos circulares de, de tiempo, no es el tiempo que tenemos en la Tierra. Bueno, ellos dicen que estamos iniciando recién un ciclo de tiempo celestial que va a, a durar un tiempo en la Tierra. Entonces estamos como en el proceso, no va a ser como mágico, no va a ser como ya, como inmediato. Yo lo veo como un proceso que nos va a llevar años. Y la, y la base estaría con el trabajo con nuestro subconsciente, ¿no? el autoconocimiento, ¿no? para poder realizar ese proceso de ascensión. Exactamente. Y eso, el, el autoconocimiento nos va a llevar a, a tomar una mayor conciencia de nuestra capacidad de creación plena. Cuando nosotros descubramos de los que somos capaces, ahí va a ser un gran cambio para toda la humanidad porque vas, van, estamos hablando de una masa crítica de personas que se dan cuenta de lo que son capaces de hacer realmente en una conciencia lumínica y divina. Y ahí a, eh, se ponen manos a la obra, se ponen a trabajar, nos vamos a poner todos a trabajar en pos de una, eh, de una meta en común. Eso viene con los años recién. La organización ya de las olas mundiales de luz que van a recorrer la Tierra. Eso viene más adelante, cuando ya ahora recién como que estamos abriendo el cascarón y estamos empezando a, a reconocernos y de pronto más adelante ya más avesados, ya más despiertos, ya más organizados, eh, los seres de luz, los guías superiores de la Tierra nos van a llamar a todos al unísono ¿no? para las misiones que vienen más adelante que son fuerzas coordinadas de luz, eso viene en el futuro De hecho ya está habiendo llamados ¿no? de, de, sobre todo para los seres que están más despiertos no para que extiendan la luz y ayuden en este proceso de ascensión no solo de los ángeles sino de otras razas estelares Sí, sí, claro que sí Eh, por supuesto que ya, ya hay llamados, ya hay fuerzas, ya hay coordinación, pero eh, necesitamos, eh, es como mucho más grande bueno, lo que va bueno. a, a romper las matrices más adelante, las matrices de realidad de tercera dimensión, las que sí. están impuestas, ¿no? Esas, esas, eh, esos estados de realidad más adelante van a necesitar de una masa crítica de personas que estén trabajando con un mismo objetivo y creando y creando conscientemente ya a otro nivel de conciencia y ya en acceso a la fuente de la creación, canalizando energía puramente crea, eh, creadora desde la fuente, que es una de las energías de más alta vibración a las que podemos tener acceso. Entonces eso es lo que viene, eso es lo que, lo que va a venir en el futuro, ¿no? Gracias, Sol. Antes comentaba sobre el cuarto ojo. ¿Dónde está ubicado este cuarto ojo que se si nos va a activar? El cuarto ojo es eh, un ojo multidimensional, eh, está en lo profundo de nuestro cerebro, es un proyector de realidades que está atrofiado, que está mal eh, no ha sido usado, está mal usado, digamos. Se atrofió. Eh, y ahora ese cuarto ojo con las pulsaciones de, de luz que están llegando a la Tierra, está empezando a funcionar de nuevo, porque es eh, un proyector que si tú lo tienes activado, lo que tú eh, visualizas, sientes, eh, proyectas, manifiestas, lo pasas a un plano de realidad inmediato, tú puedes proyectar las realidades que deseas vivir eh, de una manera sumamente eficaz. Y eso lo hace el cuarto ojo, pero está bloqueado y está atrofiado y ha sido utilizado a propósito por este sistema eh, para reproyectar todas las realidades que han sido de la forma oscura, como le llaman los ángeles, que son de sufrimiento, de dolor y demás. Nosotros no hemos tenido acceso a una apertura plena y consciente de ese cuarto ojo que está en lo profundo de nuestro cerebro y ahora es, esa, esa fuerza se está abriendo, la está pulsando el sol central de la galaxia, está llegando información para abrirlo. Entonces cuando se abra, eh, vamos a que ya se está abriendo, a tener información, acceso a una información mucho más avanzada y a, a comenzar a crear, crear conscientemente desde ese proyector muy poderoso, muy poderoso, que se nos ha negado ese conocimiento, pero está dentro de nosotros y eso es lo que está despertando ahora. Esto estaría relacionado también ¿no? con, con la caída del velo ¿no? que está sucediendo en estos momentos. Cada Exacto. vez que ¿no? estamos más conectados, recibimos más percepciones, más mensajes. ¿no? Estamos, en definitiva, más despiertos, a pesar de que nos cueste verlo, ¿no? por, bueno, por, porque a veces ¿no? hay diferentes personas que están... Hay comportamientos, grados evolutivos distintos, y estamos todos ahí un poco eh, unidos. ¿no? Pero a pesar de eso, hay una gran masa que cada vez está despertando. Absolutamente. Entonces, esto... Eh, va a producir que los que ya estamos despiertos, ahora tenemos eh, la, la función que es lo que eh, mis guías siempre me dicen y seguro tus guías también te dicen, de eh, eh, ahora esparcir la información, ir despertando, ir hablando, eh, lanzar toda esta energía de, de despertar, porque muchos están necesitando... Eh, esta energía que nosotros tenemos, que es el impulso de, de, de, de abrir, no de, de, de, de que se expandan las conciencias. A mí, mis maestros, lo único que hacen es siempre apurarme, apurarme, exigirme mucho, y a veces realmente me siento muy exigida por ellos, porque ellos quieren que haya, por ejemplo, en lo que a mí me, me, me piden personalmente es que haya muchos maestros de biogénesis alrededor del planeta. Que ellos necesitan maestros de biogénesis eh, activos. Entonces, esa es mi parte. Otro tendrá otra parte. Otro guía espiritual tendrá otras directivas. Bueno, todos estamos recibiendo directivas muy, muy claras de, de que en este momento seamos como esos faros, ¿no? Esos faros de luz... Eh, Las personas que están señalando el camino. Esa es nuestra función en este momento. Sol, ¿qué va a pasar con las almas que a pesar de las aceleraciones energéticas como las pulsaciones del gran sol central de Baja la que tú hacías alusión, los eclises y los diferentes estímulos que estamos recibiendo para que despierten a pesar de todo ello, no lo hacen? Lo que sucede es que hay un libre albedrío que los seres de luz van a respetar en nosotros, ellos van a respetar el, el libre albedrío de nuestras almas. Cada quien despertará a su, a su momento, a su ritmo, y quienes no quieran o no deseen o no se resistan, o sea, van a resistirse al, al despertar, tienen derecho a hacerlo, tienen la capacidad de permanecer atrapados en los entramados de la vieja energía tienen derecho a hacerlo y pueden permanecer en esa posición lo que pasa es que esa posición les va a traer muchísimo sufrimiento por los eventos que se van a dar en la tierra que si no tienes soporte espiritual que si no tienes eh, base que te sostenga espiritual eso te va a traer mucho sufrimiento porque eh, faltan todavía eventos que se den en la tierra, que tienes que tener base que te sostenga entonces bueno, son dueños son eh, tienen la, el libre albedrío que será respetado de permanecer eh, dormidos y así eh, digamos sostenerse mientras eh, estén en la tierra, se les va a dar la Los, los seres de luz dicen que tienes que elegir, vas a ser forzado, estamos siendo forzados de alguna manera o de otra, a elegir tu vibración. Pero ellos pueden elegir la vibración más baja si es el deseo de ellos. Y eso se les va a respetar. Gracias Sol. Antes hacías mención a la biogénesis. Pregunta Alejandra Figarán ¿En qué consiste la biogénesis? Eh, bueno el sistema biogénesis llegó después del 2012 eh, un día un día <ríe> así como aleatorio se presentaron maestros que venían del Sol Central de la Galaxia se me presentaron esos guías. ellos están eh, pertenecen a una de las 24 dimensiones que están en el Sol central de la galaxia. Cuando yo digo Sol central de la galaxia, me refiero a, a la fuente creadora, al Sol creador, al centro, al punto central de la conciencia universal que está creando, como la cocina del universo, podemos decir, donde todo se está creando y se está armando. Es la energía creadora pura, por excelencia. Hay 24 dimensiones dentro de de ese espacio de la conciencia divina. Dentro de esas 24 dimensiones hay infinidad de seres de luz dedicados a, a tareas diferentes. Todos cumplen funciones diferentes. Ellos trajeron biogénesis, el sistema biogénesis, a la Tierra. Es tecnología espiritual. El sistema biogénesis eh, es una de las herramientas de digamos de la nueva era dorada que estamos transitando va a llevar lleva a los seres humanos a despertar el creador despierto completamente consciente completamente que puede canalizar la energía pura del sol central de la galaxia traerla a la tierra no solo para sí mismo sino para todos y crear realidades en la luz, eh, se abre un campo cuántico, estás dentro de un campo cuántico y ese campo cuántico está formado por la energía del sol central de la galaxia y llegan todos estos seres, estos guías impresionantes, porque son impresionantes, son enormes, eh, son muy fuertes, su energía es muy fuerte de tolerar y ellos dentro de ese campo cuántico te enseñan cómo crear realmente, porque eso es lo que ellos están buscando, estos maestros están, el propósito de ellos, la misión que la fuente les otorgó es transformar al ser humano de un ser eh, dormido, que crea inconscientemente, que, que no está creando las realidades que él quiere, sino la que les imponen y despertar a un avatar humano creador en la tierra. Esa es la misión de ellos. Entonces, el sistema biogénesis enseña esto. Todavía no ha sido canalizado completamente. Yo todavía estoy estudiando con esos seres y yo creo que seré viejita ya cuando termine de, de canalizar esa información porque le quedan años. Figúrate, Sergio, que en este momento sistema, en el sistema biogénesis dentro del campo cuántico, se reciben tres núcleos directos del sol central de la galaxia como esferas de luz que te envuelven y te elevan automáticamente la vibración. Tres, son 80. Entonces yo creo que seré viejita ya cuando termine esa tarea de ir estudiando, ir este, trayendo esos núcleos a la Tierra, la información de cómo se arma todo este... Eh, campo cuántico completo de, de creación pura a nuestro alrededor. Entonces es eso. Eh, y esta es solo una herramienta. Yo estoy segura que otros canalizadores y otros guías alrededor de la Tierra están recibiendo otras piezas del mismo rompecabezas. Eh, yo estoy recibiendo esta herramienta, pero hay más guías que están recibiendo otras herramientas y otras y otras, y está llegando muchísima tecnología espiritual a la Tierra que nos va a revolucionar la vida, como está revolucionando biogénesis la vida de los que lo hacen, que es una gran transformación que uno pasa dentro de, del sistema biogénesis. Pero esta será una herramienta en un mar de herramientas que están llegando y llegarán a la Tierra. Entonces eh, tenemos mucha mucha asistencia, tenemos mucha luz eh, llegándonos. Se están asegurando los seres de luz de que alcancemos el cenit, que alcancemos el punto de despertar óptimo, la masa crítica óptima eh, para ya quebrar, ¿no? Quebrar eh, estas realidades de tercera dimensión llenas de sufrimiento. Porque esto es una matrix de sufrimiento, es una matrix para sufrir, para crear más y más dolor, y entonces eso se está terminando. Llegará un momento en que, debido a ese nuevo estado de conciencia, como tú bien has dicho, en el que estamos en un proceso de transmutación, a pesar de vivir aquí, en este plano, donde está presente la dualidad, ya la mente ego no tenga tanto poder sobre nosotros. Claro, llegará el momento en donde eh, nuestra mente no sea la mente inferior, como le llaman los, los seres de luz, a la mente que nosotros tenemos, que es un conjunto de entramados, todos llenos, eh, programados, de una información de vieja energía, sino que va a ser mente superior. La mente superior es la que está conectada a la fuente divina. Entonces es la que tiene otro nivel más, entiende, entiende cómo está unido todo. Es una mente mucho más iluminada, que entiende cómo todo forma parte de una misma fuerza, de una misma vida, que eso es lo que nos pasa a nosotros, los humanos, en esta dualidad, en este estado de tercera dimensión. No podemos captar, no somos capaces de captar cómo todo está unido en una fuerza cósmica, universal, maravillosa. No lo podemos ver todavía, pero lo estamos empezando a ver entonces esto va a dejar sin poder alguno a este sistema de manipulación, de oscuridad, de, de densidad absoluta. Genial. So, están llegando muchas, muchas preguntas, por, tanto por YouTube como por Facebook. Por ejemplo, Diego nos dice, ¿cómo se puede invocar a estos seres del gran sol central de la galaxia a través de la meditación, algún otro método? Bueno, creo que habíamos comentado sobre biogénesis, ¿no? Ah, bien. Eh, tú puedes pedir la guía de ángeles, arcángeles y maestros, porque hay arcángeles del sol central de la galaxia. Hay ángeles que trabajan en las 24 dimensiones solares. Tú puedes pedir la guía de ellos y que ellos... Eh, comiencen a, a llegar a ti, a manifestarse en tu vida, pero eh, tú pídelo, pero espera el momento, porque esta energía, por ejemplo, la energía de biogénesis, es una energía magnética, que biogénesis aparece en tu vida cuando estás listo. No hay manera de que puedas hacer biogénesis si no Es el minuto exacto para tu alma. Las energías solares son energías sincronizadas al espíritu. Tú pide la guía y la orientación. Abre la puerta. Abre la posibilidad de, de, de recibir esta orientación. Y espera, espera. Tal vez llegue inmediatamente o tal vez comience a llegar más adelante porque esto es una, eh, son energías magnéticas sincronizadas al alma y al espíritu, donde esta energía te contacta. Yo siempre digo, por ejemplo, biogénesis te llama, te magnetiza, te elige a ti, y no es que tú elijas a biogénesis. Biogénesis te elige a ti, te llama. Entonces son energías que están sincronizadas, tienes que esperar, si no se presentan o no contactas inmediatamente estos seres de luz, es porque tienes que esperar el momento donde tú estás sincronizado en cuerpo, mente, alma y espíritu al sol central de la galaxia. Tienes que esperar la sincronización, porque son energías que están, eh, digamos, eh, son muy superiores, muy fuertes vibracionalmente, Y tú tienes que estar listo para recibir esta energía. Tienes que esperar el momento. Entonces, porque a, a veces hay personas que me dicen, Ay, pero yo quiero conectarme con con los arcángeles solares, los maestros solares, pero a mí no me sale, no me fluye. no no No, no logro hacerlo. Y yo siempre les digo lo mismo. Espera que se sincronicen tu alma y tu espíritu Con estas energías va a haber un minuto, un momentum donde eso va a ocurrir y es porque vas a estar lista para tolerar esa vibración. No estás lista ahora, ya estarás lista más adelante. Entonces, bueno, vamos a pedir la guía de estos seres y si no se manifiestan de inmediato, esperemos la sincronicidad espiritual que ya se va a dar. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Sol. De hecho, no el que conectemos con nuestro origen, con nuestra familia estelar, a veces, no desde nuestra mente ego, pues queremos que sea allá, y van vamos a poder establecer esa comunicación, y va a ser en ese momento hasta un llamado de ellos, o sea, van a ir apareciendo por sincronicidades, por cosas, hasta que recibamos información, y es justo como tú bien has comentado, no cuando el alma ya está preparada para recibir esa información. Antes, bueno, pues. Ellos saben, ¿no? Cuando es el momento para que puedas conectar con ellos. Sí, fíjate, Sergio, que yo hace años, cuando empecé a, a enseñar biogénesis, me costaba mucho que las personas hace años entendieran cómo se abrían las llaves solares, cómo se abrían cómo, eh, los diferentes pasos para lograr abrir el campo cuántico. Y las personas como que les costaba Y, y, y yo explicaba, pero les costaba. Pasaron los años y eh, toda la transformación energética que ha ocurrido, yo ahora a, enseño biogénesis y las personas me dicen, ya está, ya lo entendí. Lo entienden de inmediato, porque ha habido una evolución de conciencia de nuestra parte. Eh, estamos incorporando la energía del sol central, Antes yo hablaba de esto hace años, de los códigos solares, cómo acceder al sol central, y las personas incluso me decían, no, cómo me cuesta entenderlo, y ahora no, ahora dicen, ya está, ya lo entendí, es así, así y así, Le digo, perfecto, perfecto, y eso va a ir pasando con los años. Entonces, eh, cada vez nuestra conciencia colectiva se abre más, se expande más. Ahora yo explico biogénesis, En tres horas. Y, y hace años yo tenía que explicar biogénesis en cinco horas. Entonces, eh, eh, te, yo me doy cuenta en la evolución de las personas, cómo ya están recordando el contacto directo con el sol central de la galaxia. Cómo ya entran en esa vibración mucho más fácil de lo que entraba yo hace años. Entonces, eh, ahora es automático y gente joven, muy joven, que inicia Biogénesis, yo los veo abrir el campo cuántico y van abriendo y abren y abren y se comunican con los maestros solares, cuando a mí me costó trabajo, en el 2012 me costó trabajo encontrar esa vibración, me esforzaba mucho, tenía que alinear mucho mi aura para lograr llegar ahí. Y ahora yo los veo, los chicos jóvenes entran a la vibración del sol central de la galaxia y empiezan a crear realidades de luz para todo el planeta. Y yo me quedo observándolos que, que, y me doy cuenta de las diferencias. Fígurate dentro de 20 años las maravillas que vamos a vivir espiritualmente, las maravillas la tecnología espiritual que ya vamos a tener, el acceso a las múltiples dimensiones, va a ser increíble. Por eso la brecha de los que no se despierten va a ser tan grande, porque nosotros vamos a estar hablando como en idioma de Neptuno, en, en en broma lo digo, ¿no? Y los demás van a estar, los que no estén despiertos van a estar como diciendo, ¿de qué está hablando? Porque nosotros dentro de 20 años ya vamos a estar hablando de múltiples dimensiones pero a un nivel que ahora ni soñamos y los que estén eh, dormidos van a estar como ah, cada vez la brecha va a ser más grande porque los que están despiertos van a ir rápido, rápido aprendiendo y los que estén dormidos van a decir están completamente locos se volvieron locos <ríe> eso nos, nos está pasando pero nos va a pasar mucho más En, en los años que vienen. Maravilloso, Sol. y de hecho uno de los efectos de la ascensión planetaria que ya estamos viendo, como antes comentábamos, es la disolución del velo del olvido. ¿Hasta qué punto y, y qué va a poder llegar a contemplar un alma encarnada en este plano? Oh, bueno, el velo del olvido. Oh, eso, eso va a ser un gran cambio, ya es un gran cambio. Pero una de las implicancias más importantes de que se va a ir disolviendo el velo del olvido es eh, la capacidad nuestra de generar grandes liberaciones de nuestra historia kármica en un segundo. Por ejemplo, tú me vas a entender, Sergio, porque tienes seguro tu, tu, tu, tus años de camino espiritual, Hace años, yo esto lo hago hace 25 años que estoy en, en, en la práctica espiritual y en esta misión. Hace años hacíamos regresiones para ir a una vida, tomar conciencia de lo que antes había sucedido y poderlo sanar y poder liberar. Y volvíamos a esta vida, nos reubicábamos. Eso era lo que pasaba hace años. Ahora no, ahora no ahora es ingresar en los campos cuánticos centrales donde está el libro de la vida, que se le llama, que eh, pues tenemos acceso a una información universal donde en un segundo nosotros podemos destejer, podemos conciliar, podemos liberar, una cantidad de información de vida tras vida tras vida, todas las vidas juntas, como si arrancaras un hilo central porque tenemos acceso a planos multidimensionales maestros que antes no teníamos acceso. Entonces ahora podemos hacer eh, labores de liberación kármica en un microsegundo de muchísimas vidas de un solo plano, de un solo tirón ya podemos extraer una cantidad de información que es astronómica y que antes no lo podíamos hacer. Yo ahora con los, con en, en sistema biogénesis hay una de las fases que es la más fuerte, que es la fase 4, que se abre el libro de la vida, que se abre la información central y de ahí liberan y liberan y liberan vidas completas, información, planos de información toda conectada en campos cuánticos, en diferentes líneas de tiempo, de una sola vez. Entonces, es tanto el cambio que se ha dado en nuestras conciencias que eh, es increíble lo, lo que yo he visto en evolución eh, en estos pocos años y lo que se va a dar. Entonces, eh, yo estoy maravillada estoy maravillada, figúrate que en, en los años 70, 60 se pedía la, la llama violeta y todo, y ahora tienes acceso a campos multidimensionales con una información impresionante, así, muy rápidamente, entonces eh, me refiero a con la llama violeta aunque a, a que eran conocimientos de pequeños grupos que meditaban, era muy, muy, muy escasa ahí la información, y nadie lo creía, nadie lo entendía, y ahora estamos entrando en, en otro tipo de, de vivencia espiritual, de maestría, de, de, de una profundidad asombrosa, Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a seguir viviendo. Entonces, al salir el velo del olvido, al descorrer el velo del olvido, tienes acceso a esta información y todo lo que puedes hacer y transformar de tu vida es impresionante. Cierto, y bueno, corroboro todo lo que lo que has comentado solo porque como maestro de registros acá observo ese cambio, ¿no? O sea, las personas como empiezan a canalizar súper rápido o, o los guías ya están dando una información de algo que tienen pendiente de sanar, lo sanan y rápidamente notan la apertura en el chakra cardíaco y conectan. O sea, algo muchísimo más rápido que lo que estaba pasando en años anteriores. Y hay un mayor grado de apertura porque verdaderamente el que está permitiendo todo eso es el mismo yo cuántico de cada persona. O sea, que se está dando permiso para acceder a a su poder creador? Sí, y esto va a estar aceleradísimo en los años que vienen. Va a ser un proceso de entrar como en una especie de, de túnel de luz que va a una velocidad, eh, va a ir a una velocidad muy, muy alta. La evolución de la humanidad va a ser un, un túnel de luz a... a a una velocidad impresionante. Por eso hay que estar fluyendo eh, lo mejor que se pueda, pasar la, los, los procesos emocionales lo más auténticamente posible, ir este, fluyendo, ir recibiendo, ir como bailando, bailando al son, porque si no, eh, te arrastra. Figúrate que eh, eh, eh, nos eh, estamos ingresando en un proceso de ascensión que en miles y miles de años no ha sido tan rápido como en estos años. En estos años fue, ¡fum! después del 2002 entramos en ese túnel a una velocidad impresionante. Entonces hay que ir muy actualizado, viviendo muy auténticamente, muy coherentemente en la luz, conscientes, creando conscientemente, porque todo esto Viene y no se detiene, y viene a una velocidad total. Nos tenemos que ir adaptando a ese ritmo y no quedarnos embargados ¿no? por las situaciones que no, nos pesan, ¿no? Tenemos que ir adaptarnos a las situaciones tal y como vayan viniendo, porque si no, de lo contrario, sería como súper denso, ¿no? Para soportar todo ese movimiento energético para un alma encarnada en un cuerpo en esta dimensión. Por supuesto, Por supuesto, figúrate, ir por ese túnel a una velocidad e ir este, quedándote estancado, eh, quedándote apegado a las cosas, quedándote en el ego, luchando por cositas del ego, por pequeñas cosas que a nadie le interesan de, del ego, ir como apegado, ir con miedo, va a ser eh, terrible el movimiento, entonces eh, lo mejor es ir fluyendo es ir fluyendo lo mejor que podamos porque es un proceso que no se va a detener y va a ser cada vez más veloz, más veloz, y nuestro cuerpo va a sentirlo. ¿Qué consejos Sol nos puedes aportar para sobrellevar todo esto, este periodo de aceleración uh, energética tan intenso que vivimos? y eh, Principalmente los ángeles nos aconsejan, porque yo también he pedido consejo. para mí también ha sido muy fuerte, que soy un ser humano como todo el mundo, por supuesto, y yo también he sentido mis subidas, mis bajadas emocionales, mis mis mis propios entramados viejos, queriendo seguir y, y queriendo estar presentes en mi vida, ¿no? Y yo, y yo, yo también. Claro, <risa> sí, sí pero... hasta, te puedes hasta preguntar, todo, te puedes cuestionar absolutamente hasta lo que haces día a día hasta qué sentido tiene porque se está moviendo todo entonces, ¿qué es lo que yo he preguntado? y yo les voy a transmitir a ustedes lo que los ángeles me han dicho a mí porque yo también con mis crisis y decir, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer con todo esto? y esto, y, mi, y mis emociones entonces ellos han dicho que principalmente seamos auténticamente humanos que no se nos pide perfección No, no, no, no se te pide que estés todo el día de túnica, flotando, cantando el OM, en la perfección, no, ellos dicen sé un humano, las emociones que tengas desde la rabia, desde eh, la tristeza, la angustia, todo procesalo auténticamente, deja que fluya, que salga, que sea en realidad y, y, y que tengan su espacio, no, no se nos pide una falsa espiritualidad, como de cartón, le digo yo que es una una espiritualidad muy muy actuada. No, eso no no no no va a servirnos en este en, en este frenesí que estamos viviendo energético, no nos va a servir. En lo, sí nos va a servir ser muy auténticos, estar conectados con las emociones, estoy enojado, estoy enojado, lo saco lo más sanamente posible, pero ese enojo y lo tengo que reconocer y lo tengo que liberar y lo tengo que vivir. Ya iré encauzándolo. Vivir todas las emociones auténticamente, eh, mantener las, en la conexión lo mejor posible, estar rodeado de ángeles, de arcángeles, de maestros. Cuando tengas crisis, tienes crisis. Pide la luz, porque a veces cuando uno está en crisis no se puede poner a meditar, y ya va a flotar y ya va a sentir la conexión qué maravillosa no uno está en crisis tal vez ni quieres meditar tal vez ni quieres eh, pedir la luz estás hasta eh, revelándote contra todo eso es normal nadie va a morirse por eso eso es normal y nos va a pasar mucho entonces por lo menos eh, pasa las crisis eh, Lo más posible, pidiendo la guía de los maestros, pidiendo que los ángeles te acompañen, eh, dejando que salga la angustia, todo lo que tiene que salir, y atraviesa las, las crisis en la luz. Y mantén tu conexión al corazón. Eh, tienes que estar con la brújula aquí, en el corazón, no en la mente, porque esto va a ser, un y ya es, una locura de información de todo tipo bombardeándonos, no, no puedes dejar pasar toda la información, no, tienes que estar con la brújula aquí, muy clarita, qué es lo que tú quieres en la vida, Qué es, cuál es la realidad que tú quieres vivir, eh, qué es lo que quieres hacer verdaderamente, esa brújula clarita aquí, cuando algo ya no te resuene, te sientas incómodo, te sientas mal, identificar rápidamente Y si tienes que hacer cambios de timón, haces cambios en la dirección y sigues. Eh, y no te estanques, no te apegues. Hay cosas que van a dejarte. Tienen que abandonarte en esta vida, en el proceso de ascensión. Te tienen que abandonar. Ya no tienen lugar. Tienes, tiene bien lo nuevo. Y, si, y esto lo tienes que despedir. Entonces no te apegues, no estés aferrado. Eh, A mí me ha costado mucho esa lección, yo la comparto con ustedes, eh, porque soy apegada, apegada a la familia, apegada a esto, apegada a lo otro, me ha costado, y nos cuesta a todos. Entonces no te pegues, hay cosas que se van a tener que ir, que se vayan. Ya está, cumplieron su ciclo, cumplieron su ciclo. Sigue el camino porque es muy rápido el proceso de ascensión que vamos a, en el que vamos a entrar en estos años, mucha transformación sin eh, a veces tiempo de procesar eh, como ahora nos está pasando. Entonces continúa, continúa preguntándote si eso es lo que quieres hacer, si te sientes bien y sigue adelante. Si tú te ubicas en lo que está pasando en tu vida, si tu alma está cómoda y si no está cómoda, a cambio rápido y seguimos pregúntale a tu espíritu y a tu alma si están cómodos en donde están y con quienes están y ahí sigue caminando y mantén esa brújula clarita y vamos a ir avanzando todos eh, paso a paso por este túnel que va a la velocidad de la luz entonces eh, se, eh, eh, no hay que buscar la perfección en esto ¿no? en el camino espiritual yo no creo en la perfección no creo en, en la persona sin ego impecable, impoluta, que va flotando por la vida. Yo esa no la creo, no la vivo. Entonces tendrías que estar muy aislado del mundo y de ti mismo para estar ahí. Y eso no es lo que se requiere ahora. Se requiere que seas un ciudadano del mundo para hacer el cambio. Maravilloso, Sol. Y poner el foco en aquello que nos da pasión, entusiasmo, Al igual como tenemos que discernir ¿no? en aquello que resta para nuestro proceso, que, que nos sumerge en los programas de sufrimiento, pues también eh, discernir qué es lo que me da pasión, entusiasmo, qué es lo que me hace eh, encontrar ilusión por despertar cada nuevo día. Pues ahí poner nuestro foco para así poder, eh, como tú bien decías, ¿no? ubicar la brújula en nuestro corazón y expandir desde este lugar absolutamente absolutamente es importante tener esa claridad es importantísimo en estos tiempos que vamos estamos como en una licuadora no dando vueltas entonces eh, hay que eh, ser muy genuino en esto y estar muy en contacto con uno mismo son llegando ya casi a, al ecuador de, de este encuentro maravilloso nos podría regalar un hermoso mensajito de los ángeles para este periodo que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Eh, recuerda siempre que eh, los ángeles están esperando que los invites a tu vida. Ellos tienen una función muy importante ahora que es ubicarte en la nueva realidad que estás destinado a vivir y que tu espíritu ha elegido vivir. Entonces, eh, recuerda siempre estar rodeado, que tu vida esté llena, llena, llena de la presencia de los ángeles para que puedas estar conectado, eh, sintiéndote amado, sintiéndote contenido hasta en los momentos de mayores crisis, los ángeles van a estar a tu lado para acompañarte siempre, siempre, siempre. Muy hermoso, Sol, y muy esperanzador, ¿no? Sobre todo en estos momentos que, como tú bien comentabas, que estamos como una licuadora, tanta mezcla de emociones, y, y no sabemos muy bien, ¿no?, hacia, hacia dónde caminar. Y nos pasa absolutamente a todo, como tú bien decías, a pesar de que podamos puedan pensar muchas personas, bueno, tal persona ya está en un nivel de evolución, bueno, pues no, no, mientras estemos en este plano, toca lidiar con la mente ego y, y también, ¿no?, tenemos que seguir trabajando. Absol Nadie está libre de esta licuadora. Todos estamos insertos en ella, sí. Gracias, Sol. Para concluir, ¿qué servicios y talleres estás llevando a cabo y cómo podemos entrar en contacto contigo? Bueno, eh, pueden entrar en mi página, Ángeles y Luz, www.angelesiluz.com. Estoy en Facebook, en eh, Ángeles y Luz, Sol Martínez. Y en Instagram, Sol Martínez, Ángeles y Luz. Al revés. Y bueno. Siempre estoy dando talleres, siempre estoy dando online eh, cursos de toda la información que Los Ángeles nos van entregando. Así es que los invito sí a visitar mi página, a entrar en Facebook, este, para que vean y conozcan algunos de los conocimientos que yo siempre subo de Los Ángeles. Seguro les va a servir. Muchísimas gracias, Sol, por tantas semillas que de luz que nos has dejado hoy. Eh, aunque hemos tenido ya varios encuentros y todos han sido fantásticos pero hoy ha sido especialmente hermoso, gratificante para, por todo lo que necesitamos también en estos momentos y la, la claridad con, lo que, con la que la has expuesto. Gracias por tu dedicación, cariño y todas tus aportaciones a Despertar de la Humanidad. Gracias Sergio, gracias por la invitación a este espacio y gracias a todos los amigos que han estado aquí conectados A nosotros, muchas gracias. Muchas gracias Sol, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, comentarios, participación y por compartir este espacio si, si os resultó útil. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para todos. Namaste. Gracias, gracias.